La renta, la renta, la renta. Sí. Comadre, comadre, ¿dónde estás yendo? Oiga, compadre, de tiempo le estoy viendo. Estoy de ida al Consejo Municipal. Subí pues, le acerco. Gracias, compadre. ¿Y qué tiempo estás en esta asociación? Ya voy a un año. ¿Y a qué vas al Consejo Municipal? ¡Ah! Dicen que están regalando los libros de la Carta Orgánica, y quiero leerlo. ¡Qué bueno! Es necesario saber qué trata, pues. Sea para aprobar o para rechazar. ¡Claro pues, compadre! ¿Y cuándo va a ser el referendo? Vi en las redes, dice que será este 4 de septiembre. Además, es bien importante porque habla de nuestra economía, educación, salud, seguridad ciudadana. ¿Y estará el tema agua? Sí, todos los temas de nuestra sociedad... Hasta la mejora de caminos, comadre Ah, entonces sí o sí debo leer y conocer nuestra carta orgánica Ya llegamos, comadre Listo, compadre ¿Cuánto le debo? Hacé nomás, comadre El 4 nos invita un somo a toda la familia Gracias, compadre saluda a la comadre Querido ciudadano Es nuestro deber conocer y tomar la decisión de rechazar o aprobar nuestra Carta Orgánica Municipal. Recuerda pedir gratis el documento en el Consejo Municipal o descárgalo de nuestro sitio web consejomunicipalsib.gov.bo.